En Radio Puente Alto, 107.7 FM Guerreros del Arco Iris Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas Presentamos tu programa, Guerreros del Arco Iris. Junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el burú el maestro de las plantas cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arcoíris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Roja y su fiel escudero, Sebastián Herrera, en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera. Quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arcoiris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas... ...solo aquí en el 107.5 FM Estéreo... ...la Radio Puente Alto... ...Guerreros del Arcoíris... ...al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre... ...deposito mi cuerpo, Pachamama... ...y en la raíz de tu sangre...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 Orgulloso en ti permanezco yo. Aú. Kamisaraki Kylatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Me, me figuro que súper bien ya en tiempo de otoño, acá por la 107.5 frecuencia modulada, Para toda la provincia cordillera y también a través de nuestra línea, a través de internet eh, Nos escuchamos en todas partes donde esta noche nos quieran escuchar Un programa diferente, con harta música Vamos a tratar de la conversación no sea mucha Tenemos un invitado, pero no ha llegado todavía Le dijimos que llegara golpeando con las rodillas, pero o sea capaz que llegue con dos maceteros Bueno, parece que va a llegar Oye, eh, voy a presentar a mi compañero de labores, como siempre, la programación musical y la producción del programa Guerrero del Arcoiris, don Sebastián Herrera, nuestro quilata Hola Vicente, eh, un saludo muy afectuoso a toda la gente que nos escucha. Como cada miércoles, eh, Guerrero del Arcoiris, al aire. Obvio. <ríe> Estaba publicando en el Facebook. Sí, en realidad yo también publique, ya estábamos en el aire para que todos se sintonicen. Ahí les vamos a dejar el link también en nuestro Facebook para que ustedes hagan el clip y estemos en el aire. Sí, si ponen en Google en Radio Puente Alto Online, eh, aparece el tiro, ahí pinchar y, y escuchar. Eso, así que si está, estamos llegando medio mal, lo escuchamos a través de la... Oye, eh, vamos a programar una canción con una gran agrupación de Chile... Eh, ...dicho sea de paso, que ha tenido un montón de conciertos a lo largo de todo Chile... ...en los lugares más recónditos de nuestra tierra, eh, ha estado esta gran agrupación... ...y me refiero a la gran agrupación Iyapu, que abre la programación de este día... ...con un tema que eligió Andrea para para escucharla, dice... ...dice que quiere escuchar esta noche... De qué manera con Iyapu. De qué manera de tenerte tan cerca de mí que hasta los mismos sueños a ti. ¿Qué manera de entregarte si los miedos a perder lo que vale es querer ser, aunque duela después ¿Qué manera de escucharte Dentro de mí No necesito tus palabras Tu latido habla por ti Qué manera de quererte Qué manera de sentir te san lo que veo en tu mirará que soy dueño en tu jardín que te llevo de la mano a donde quiera ir. lo que ve Te llevo de la mano y no me canso de andar, de andar. Qué manera de pensarte, qué manera de reír, Recordando tus locuras en tus brazos soy feliz. Qué manera de quererte, qué manera de sentir. Como mío el universo, sin en mí. Lo que veo Soy dueño en tu jardín Que te llevo de la mano A donde quiera ir Lo que veo en tu mirada Que soy fuego manantial Que te llevo de la mano Hold iniciamos esta programación de hoy día con y eh, yapo y de qué manera qué hermosa canción eh, el, la eligió andrea cuña de x es ella eligió este temita para iniciar la programación y vamos con unos saludos a ¿eh? unos saludos primero quiero saludar a, a la gente que nos sigue todas las no, todos los miércoles en las noche ellos son fieles auditores así que a dona Don Adon, su señora a José, a Daniel de Champs, a los hermanos Orellana, a la Paulita bueno, son fieles auditores que no se ellos no se despegan y saben que estamos ya en el aire y se acoplan se acoplan, bueno esta noche también nos está escuchando un gran amigo el Gino Galgani, primera voz del grupo Iyapu, del grupo Iyapu del grupo Maescu que está Tuvieron la semana pasada con nosotros. ¿Qué te pareció el grupo? Bueno, bueno, bueno. Sí, me gusta el trabajo que hacen y, y que han venido haciendo durante harto tiempo. Oye, que, bueno, lo de siempre que faltan de repente espacios para que puedan presentarse quizás. Sí, van, van a presentarse, van a presentarse, muy ah, luego. Bueno, bueno, bueno. Así que ahí ojalá que tengamos la fecha ya y van a presentarse en el Teatro Palermo. Ah, bacán una actividad del Partido Socialista, va a ser bien bonito, ¿sí? sí. Así que bueno, ahí van a presentarse los chiquillos, pero bueno, quiero mandar un saludo al Gino Galgani que está en estos momentos en el Tabo, me parece. Ah, Espero está en el litoral escuchándonos desde allá. Espero que llegue bien la señal y está con su hijo el Ginito. Vamos echamos a mandar un saludo al Ginito. ¿Ya? Y también le aprovechado mandar un saludo obviamente a su primo el Caco del caco que está con él y que están haciendo un retiro estos cabros tan encontrando como se encontraba muchas veces en se en el al mar ya, eh, a ver si esas olas cautivan de alguna u otra manera la amistad, la fraternidad el convencimiento de algo que nos hace falta que el cariño a sí mismo así que les mandamos mucha fuerza al y lo esperamos de regreso en los escenarios, eso es ¡Oh! mira, bueno, así, raudamente, hasta aquí ha llegado un gran amigo nuestro de mucho tiempo, que lo hemos invitado hoy día porque usted le dijimos la semana pasada, porque estamos en una etapa de nuestro programa de casi despedida, pero vamos a ir paulatinamente, o sea, no va a ser un, un ataque fulminante, sino que va a ser un una muerte a pausa <risa> una muerte lenta, agonizante claro, capaz que a lo mejor podamos sobrevivir también ¿eh? entre todas las cosas que hay oye, y bueno eh, les dije que iba a estar un gran amigo con nosotros porque era don Sergio Aguilera que ya ha llegado hasta hasta ha llegado hasta tu casa jajaja la la la la la la la la la la la la ahí está con nosotros este rey del bolero, rey de, de del espacio que mantuvimos aquí durante tanto tiempo y que nos acompañó desde su casa. Buenos días, Sergio, ha querido estar con nosotros en el programa. Llegó un poquito tarde, pero llegó. Y eso es lo más importante. Sergio, ¿cómo Hola. estáis? Buenas, buenas noches. <risa> buenas noches. ¿Cómo estáis, Sergio? Bien, amigo, muy, muy contento siéntese, de en compañía de Seba y de Vicente Rollano Roja, el gurú del escalamiento. <risa> Oye. Eh, como siempre, todos los miércoles se me invita a que yo... Un bolero para los radioescuchos Porque soy un romántico De toda la vida Eso es. eh, se de se que Adicto a los tangos y boleros ¿Ah? Sí Entonces sí, pues. Hay un bolero que me gusta mucho Demasiado quizás Parece que pertenece a Francisco Cantorano Cantarucho Gatica Dice Se enamoró un bardo de una niña de la sociedad y cuentan que una noche de estrella bajo un manto de luna murió el trovador y dicen los que le conocieron esa noche sintieron las coplas de un dolor la niña cuando supo la historia la verda de la historia del pobre trovador decía, soy osando en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también le amé. Qué lástima, pero por qué no me lo dijo, si yo lo hubiese sabido, hoy sería tan feliz. Gracias. Vamos, Sergio, el gurú de las plantas, el sensei. Bueno, a Sergio lo podemos ubicar en la Feria Grande y les puede cantar un bolero a todas las damas que pasen a comprar alguna flor de su altar. ¿Cómo está ahí, Sergio? Qué buena presentación que hiciste. Eh, estuve dudando. Mi señora me dio un empujoncito. Le dije, oye, no tienes que ir a la radio. Pucha, sí. Le dije, estoy preocupado cambiando estas cosas no vaya a llover que va a llover hombre trágico me dijo ¿Ah? va a llover yo pensé que podía llover oh. entonces moví algunas cosas para que no se fueran a pasar con algo no me dijo ya anda a <risa> lo que tienes que hacer y le dije yo ya necesito un par de vasos y un beso aquí no hay esas ¿Sí? también vino ya no, no, no vamos a tirar <risa> oye si sí, estamos en un en un periodo de tiempo de que Rígido. que de, de, no de crisis son etapa son procesos la vida está llena de instantes claro. a veces a veces <risa> <espérate> un poquito <risa> a veces son instantes son más largos que de lo que uno espera yo yo siempre esperé que el programa durara quizás 10 años claro Pero duró 30 años, entonces o casi 30 años, entonces eh, eh, hay harto para contar, hay harto para revivir. y Así que eh, felices, pues, felices de, de cómo se llama, de, de, de hoy día poder eh, estar con nuestra gente y ir paulatinamente despidiéndonos de, de lo que ha sido esta etapa tan hermosa que es Guerrero del Alcohí. Oye... Eh... Estamos al aire. Estamos al aire cerrado. Entonces, un saludo para José Acevedo... Que me pasa a saludar todos los miércoles... Y le dije a la tarde, te mando saludos. Aparte bueno. de ser un amigo... También es un cliente mío. ¿eh? Y es un hombre... Sí. Un que... Muy simpático. Que lo hiciste a través del programa, además. Creo que sí. sí, sí. Ah, sí. Por eso te digo que... Como decías tú... El tiempo pasa rápido, a veces es implacable. Sin embargo... En otro lugar, puta que se demora. Cuando uno está privado de su seguridad, oh, no pasa nunca. Y el tango dice, 20 años no es nada, pero Carlos Gardel no estuvo preso ni por sospecha. Entonces... Oye, mira. Y escúcheme, mire, perdón. Y antiguamente a las personas que caían detenidas se les flagelaba, se les golpeaba, se les cubría... entonces, ahora ya no que ahora te tienen que pasar a ¿cuánto? a justificar lecciones no me acuerdo como sería ¿no? a ahora, contratar a entonces, yo una cosa no sé si es mejor o empeora los acontecimientos modernos y entonces vamos adelante con el programa, no lo distraigamos ¿ya? <risa> oye claro, mira eh, dentro de nuestra programación que queremos viajar hasta el, el, nuestra puerta de entrada a nuestro país, como es como es eh, Arica. Arica, un lugar tan hermoso, de una historia tremenda, y, y de un pueblo que que se vio involucrado en que alguna vez fue puerto, y, y también fue de, ¿cómo se llama?, como es Iquique, Eh, zona, zona Franca Y bueno Y había Ya no, ya no lo es eh, no. Y, y había Muchas y había, eh, mucha Y había industrias también Se armaban automóviles también En esos lugares o sea, Había muchas manos de obra eh, No, había mucha comercialización Claro, mucha indust industrialización claro. Entonces para todo ese pueblo eh, Querido de Arica Queremos escucharlo a través de una gran agrupación de allá, como es Arica Manta, o Pueblo de Arica, con la inmigrante. inmigrante. Y después vamos a hablar del tema. Arica Manta con La Mirante Hablando de eso eh, al fragor de los acontecimientos que se han dado durante este corto plazo el eh, de antes lo conversábamos antes entrar al programa con el Seba lo que yo un poco pienso eh. mi pensamiento muy humilde pero Yo voy más lejos que que dime que te diré, sino que yo voy a que hemos perdido la calidad humana. Porque son seres humanos los que están muriendo, no están no, no es que hay un uniforme o que no hay un uniforme detrás de cada esa persona, ese humano hay una familia y una madre, hay un, un hijo que se llama. Creo que estamos perdiendo la visión, nuestra sociedad se ha llenado de capitalismo desenfrenado porque también hay que pensar que la democracia no lo ha hecho tan bien como como se ha visto pensemos en cuánto tiempo pasó en el sename con los niños de nuestra patria nos hemos hecho un mega culpa bueno, de ahí muchos de los niños caen en la delincuencia ahora, ¿qué hace el Estado? hoy día tuvo que cambiar el modo operandi del tema del, del sename ya la escuela, por ejemplo, la escuela tienen una jornada escolar completa que a veces no tiene como diría mi abuela, pata wuchi ni oreja. Porque se supone que se hizo con el afán de que en la tarde los niños tuvieran distracción y no se fueran para la casa ni para la esquina. Entonces, ¿qué es lo que había que hacerle? Entretención, pues. Po. qué le hacían? Taller de matemáticas, taller de inglés, taller, no, pues el niño Tenía, tenía que tener un, un tiempo cierto tiempo de académico y luego en la tarde deporte, luego en la tarde arte, luego de la tarde todo lo que lo que a, a, al niño lo pudiera distraer de la calle. Eso era la jornada escolar completa. Yo trabajé muchos años en colegio y nunca se cumplió y nunca se cumplió. Entonces estaba pasándole la cuenta a fulano y tal, al presidente y tanto. No, no, no, cierto, si es un problema país nos incomoda a todo y hoy día nos duele a todos obviamente o sea después de, de la televisión que está todo el día con el tema ya para sensibilizar yo creo bueno también tienen razón pero también para pa que algunos próceres de la televisión política llamémosle entre comillas se presenten a cada rato algunos hasta abandonando labores de sus propios lugares donde deben estar pero es importante, es importante darlo a conocer importante también que la gente pero mucho bueno, es mi opinión, ¿eh? es mi opinión. creo que mucho yo creo que lo que hay que hacer eh, para mitigar la delincuencia crear más cárceles más grandes donde podamos realmente reinsertar en la sociedad aquellos que han pecado nadie está libre en esta tierra de, de decir yo no, no voy a lanzar una primera vía. Entonces cambiemos el modo a los niños más cultura, a los niños más deporte, se lo digo de primera línea. No estoy evocando nada, yo lo hago. Yo trabajo con niños en este momento tengo más de 30, 40 40 niñitos que lo atiendo los días martes, jueves y viernes en el complejo Amor Donoso a través de la Corporación del Deporte de la Municipalidad. Y yo estoy feliz porque son 40 niñitos que están haciendo deporte, que se lo estoy quitando a la calle un rato, y que lo puedo transformar, y que puedo transformar su mente a través del deporte. Ahora mismo, fin de semana, me voy con con 15 jóvenes al sector del Cajón del Maipo, por lo mismo, para que vayan cambiando de suites. Entonces tenemos que hacer más que decir, porque no le echemos la culpa a los políticos. Somos muchos los que decimos, ya, yo voy a hacer esto, el presidente de la junta de vecinos. Ah, yo voy a hacer esto, el presidente del club deportivo. No, yo voy a hacer esto, el club de, de montaña. No, si yo hace... Y no hacen nada. Po. Si el puente es hacer, no decir. En mi opinión. Vamos a la música, te parece? Hoy a esta noche nos están escuchando... Nos están escuchando en Iquique, Puerto de los Amores. Ah. Bueno, Iquique, puerto cultural, tantas un saludo, cosas. Un gran saludo para allá. Sí, y tantas cosas que pasan en ese pueblo también, pues cierto. Pero sí lo algo, algo mágico que pasa en Iquique, que la cultura es algo que eh todos todo el año con sus distintas comparsas, sus distintas eh, también festividades Están las... ¿Cómo se llama esta? Las... Ah, ya, ya, lo que llegó con España. Como la zarzuela, ¿cómo se llama? Los... Eh... No, no, no, no. Los que tocan... Bueno. Las estudiantinas. Ah, las claro. estudiantinas que llegaron al norte. Que tienen mucho que ver con las salitreras Y tiempos de Humberstone. Y tiempos de eso. Sí. Bueno, vamos a dejar esta noche... ...y nos vamos a mandar un saludo especial... ...al Benjamín Torrico Santibáñez... ...que nos está escuchando allá en Iquique... ...y al Benjita Chico... ...y a los Caritos... ...y al Javierito... ...y a la Sonia... ...y a todos... ...a todos que les queremos mucho aquí... ...los Guerreros del Arco Iris... ...ya... ...les vamos a dedicar con la agrupación Guamari... ...en este mes que es del mes de la tierra... ...que pensemos más que en cualquier cosa... ...en cambiar... El curso de la vida y la naturaleza. Guavari nos presenta esta noche. ¡Mama India! la agrupación Guamari de Quique. Bueno, para que ustedes sepan la el nombre Guamari significa hijos de la montaña. Entonces, yo me siento un verdadero Guamari, de verdad. Y un saludo muy lindo para todos y toda la gente linda de Quique también, ¿eh? Y los radicados también en quiqueño acá que viven en nuestra zona que son muchos. Por nombrar alguno, a mi gran amigo el Floppy, el Floppy. ¿Ah, sí. Sí, Quique, tanto, bueno, también otro, Juanito Flores. Juan Flores. Juan Flores, mandamos saludos, Juanito. El amigo que vino del grupo Nacimiento, se vino de Valdequi, de Iquique, de Antofagasta. Ah, Antofagasta. Bueno, también tierra de, de muchos músicos. Claro. El Toro Grande de San Poñillos. San, San Poñero, claro. <risa> bueno. Eh ¿Cree? Quiero, quiero decir que es muy importante que también ganemos espacio. Yo creo que hay una cosa que también tenemos que pensar en cuanto a la delincuencia volviendo al tema. Que ellos son menos que las sociedades, o sea, si saliera todo Puente Alto a la calle, pero gente gente buena, pues no no, no va a hacer desmanes, todo lo contrario. Pero si salieran todo Puente Alto, son mucho más que ellos. Entonces, Tenemos que organizarnos, que una de las cosas que nos ha, se nos ha ido con el capitalismo. Y el miedo y día los tiene encerrados. Entonces, piensen, ¿de qué manera podemos ganar de nuevo espacio? El fútbol. El fútbol es una cosa que es masiva y que llega a todas partes. Y que es muy fácil de practicar, basta una pelota y dos postes Ajá, o no? Con, botellas, no con botella o, o, o dos o dos chaquetas de colegio ah, bueno, el arco no bueno, entonces eh, a través del fútbol se han conseguido cosas muy muy grandes entonces también no hay también evocarnos al deporte Puente Alto tiene kilómetros a través del Cajón del Maipo de cordillera que muchos niños no conocen en donde las municipalidades del Cajón del Marco, de Pirque, de La Pintana, de Puente Alto y de La Florida, debieran converger en que esos niños también conocieran la naturaleza de manera responsable, con gente que sepa, ¿cierto? Seba. Con sus profesores, integrarlos a la tierra, hacerle entender que la tierra no es de los hombres, sino que los hombres pertenecemos a la tierra. Entonces bajo ciertos principios y valores porque también no podemos echarle la culpa a la familia. La familia no es todo. Piensa que como esa canción de Yapu que dice con los ojos de niño donde los papás trabajan todo el día, así es, para darle de comer y, y un poco de de complacerle en algún en algún momento del mes después de llevarlo al Kentucky. Claro. Y pare de contar y se, se pierde igual la relación y se pierde de familia, porque ¿no? llegan a la hora del nipero. Claro. A sus casa prácticamente entonces, a, a prepararse para Cuando mañana. en la televisión hablamos de delincuencia entonces hablemos de verdadera res irresponsabilidad de parte de las autoridades de parte de los distintos entes claro. Incluso religiosos Incluso las instituciones han perdido Porque qué vergüenza Ha tenido que vivir el mundo sí. A través de la religión junto con los niños Por eso te digo, han perdido credibilidad eh, Las mismas instituciones de por eso Porque hablan de delincuencias weón, Pero cuánta plata no se han robado las instituciones Tanto los militares como los mismos carabineros el mismo gobierno y, su, y sus negocios truchos Entonces, ¿con, ¿Con qué cara le piden a la gente Que, que tenga buen comportamiento O que sean éticamente no, correcto Si ¿cachai? ya se demostró una vez en el lanzamiento social Y las olas pueden venir de todas partes Entiendan que muchos de esos chicos Yo trabajé, pues yo viví eso Yo trabajé en el colegio mucho tiempo En el colegio Las Palmas Que está ubicado en Bajos de Mena Sector Vuelta de Cachencho en donde nuestros alumnos después de terminar las clases es que no su, su, su tarea era delinquir y estamos hablando de cabros de 14 años 15 años si que se ya piensa. manejaban revolver y todo eso sí. ¿Ya? y que estaban estudiando porque si la si no, si si, cename, pues no, si, no, los pescados lo que eso. Bueno, sí. eso entonces tenemos una historia que contar y una mea culpa que como sociedad pero tenemos ¿Tenemos posibilidades de cambiar todo esto? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Educando. ¿Y cómo educando? Con una educación de calidad. ya Y, y luego después con profesores comprometidos. Que no vayan a, a, a, a meterse a la educación porque la el puntaje no le dio para más. Sino que, que se metan por vocación. Porque la educación es algo muy hermoso en donde los deja marcados a todos los seres humanos ¿o no Sergio? ¿en qué colegio estudiaste tú? vos venís de otra parte, vos sos de otro planeta ¿Sí? <risa> acércate a qué para que abries con... en... en... conversación ¿aló? ¿ahora sí? sí, o sea, sí se yo escucha. estudié en colegio Arturo Prat que está ubicado en Ilarraza ¿vale? era la señora Elena la directora y mi esposo no me acuerdo pero el hijo se llama Lucio Roja Luis Roja quien fue profesor y director. Me hizo clase en el cuarto preparatoria. en Primero me hizo clase la señora Marilu Thompson, que todavía está con vida, la veo la feria y la saludo. Le digo, ¿se acuerda que era mi profesora acá? Te portáis súper mal. Estáis <risa> saliando. Lo que sí eh, me costó terminar los estudios, mi padre era carabinero, entonces lo trasladaban Y donde yo llegaba, tenía que hacer el mismo curso, el mismo curso. Pero, lo bonito de esto, estuve en San José de Maipo, en los Maitenes, en Puntilla, en la Planta Florida, en Las Nieves, en Bajos de Mena. Allí donde tú dices que se llaman Las Palmas, se llamaba Pío 12 cuando yo estudié. Pío 12, ves? mira. ¿Ah? Lo tenía idea. En ese que está la esquina, sí. de ahí, hay dos palmeras. Sí. Por eso se Las Palmas. Cuando ah, yo bueno. estudié, se llamaba Pío 12. Y, y acá en Las Nieves, no sé si tú conociste, que hubo relleno, al lado de la niña Don sí, sea, sí. la... ahí estuvo mi padre, y yo siempre vivía al lado del relleno, en San José de Mar, por esa cara de mi madre me tiraba puesta abajo y chocaba los pinos, así a tirar Alteza para reparar y nunca quedaba vuelto, <risa> pero lo pasé espectacular, porque date cuenta que, y cuando nos cambiaron de volcán con terremoto a Puntilla, nos cambiaron en un carro de 4 caballos, no había camiones para mudanza. Entonces tuve en una infancia bastante movida, sacudida, pero que eh, no va a ser bien Hermosa En mi juventud, o sea, en la infancia sí, Hay cosas que nunca aprendí porque me necesito cosas malas Por ejemplo, nunca aprendí a tomar el tronco Era malo para la galluela Sin embargo, era bueno para las damas Para la payaya porque, O sea, cosas, cosas que se juegan ahí Para el lulo, para las damas, todavía fue bueno Ya que estamos conversando de, de nuestra comuna, siempre lo hemos conversado aquí en lo Guerrero del Arcoíris, siempre hemos hecho memoria, eh, recordando instantes del programa con, con el profesor Francisco Pancho Valdivia, que en paz descanse, y que él durante todo el tiempo que estuvo con nosotros fue recordando espacios de nuestra comuna, de Puente Alto, recordando cosas tan hermosas como la fiesta de la primavera y todas esas cosas que cada puente alto cabo puente altino eh, recuerda con añoranzas pensando que algún día volveré volverá a florecer la primavera dijo un amigo por ahí ojalá no eso lo hizo lo hice mi, mi gran amigo mi <risa> eh, que no se me escape ahí donde está la bomba Petrobras Acércate porque si no Ahí va a ser. existía una barraca Sí ¿Ah? De los Viñuelas De los Viñuelas Al frente de esa barraca Había un taller Al lado de la casetera De Don Rogelio de Serra Soto Mi abuelo Y ahí en ese tiempo Se hacían carrocerías Para carretera Reparaban Las la, la victorias Las victorias Reparaban Ahí hacían ruedas Reparaban chuzos Palas Arado disco Y yo Tengo el orgullo de haber tirado una enorme fragua, que era la única fragua que había que en Puente Alto, enorme, gigante. Y mi abuelo me decía que esa es que me corría la, la flojera donde nunca había trabajado. Yo <risa> <risa> era <risa> cabro, güey. Y, bueno. eh, y ahí, en ese tiempo, he un canal estaba he la compuerta aquí en, al lado del centrochop. Estaba la yunta, después de... ¿Qué más me recuerdo? La campana, el sonny Boy el hispanoamericano. Después me pegué ahí ya, le llamo a, a Tajamán. Hay un parajo con para el Jaquir, le vaya hasta aquí, Colo pena, el tropezón, el tropezón, el paso, el paso, el paso. Y Hoy... para acá también, van cosas bien a nena. Era más bonito, antes me vuelvo que no había. Ya había aquí en Edo do Cerno. Dicen estaba la verdad que estaba acá. Y habían eh, unos álbumes atrás de una baraca. Eso que dan los alcohol no, que parece que se llama, ¿cierto? Nos quedan las cositas que se comen las ardillas. ¿Cómo se llaman? ¿La nuez? No, no, no. no. Con las que que las ¿Castañas? No, las que tienen un gorrito encima. Ah, pero no puedo guardar. No, sé, ¿sí? no sé cómo se llama esa semilla. Sí. Bueno, dan unas pero ya que estáis haciendo tanto historia de Puente Alto, ¿Mm? vamos a amenizarlo con una gran agrupación de Puente Alto que estuvo con nosotros más de alguna vez acá con sus instrumentos, que que se, que se han estado que han estado en varias partes llevando la música. Todos sus componentes son eh, nacidos y criados en esta tierra, estudiados en estos colegios acá. Eh, muchos de ellos eh Sí. Y han tenido, bueno, un poco para hacer historia, un amigo de ahí, de la Luis Mate, que se dedicó a estudiar la música, me refiero a gran amigo Patricio, eh, nuestro, ay, se me fue, está yendo el, el apellido. Y este Patricio ha juntado a varios músicos puentealtinos, entre ellos, al si tengo Memoria, al Mauricio, a Juanito, a Richard, al Chito Carrasco de la Maipo, al Richard bravo de la Maipo, de la población Maipo, al Juanito que paría de la papelera y a estos hermanos, pues al Patricio y al Mauricio esta noche la agrupación Aillá de Puente Alto nos va a acompañar con un tema que lo hiciera el año pasado en la sala SCD donde pudieron llenar esa sala y además de poder mostrar todo su trabajo toda su recopilación y bueno, vamos a escucharle esta noche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 la agrupación Aya ahí está, Aya, ya a corregirlo, y me faltaba el apellido Sepúlveda, el Pato y el Mauricio Sepúlveda, y además Claudio Núñez que estuve de cumpleaños ayer así que le mandamos un feliz cumpleaños al Claudio Núñez que es integrante de la agrupación Cuncumén de, de, de, de, además de del Grupo Ailla también de Cuncumén de la agrupación de Víctor Jara mira qué interesante todos Puente Altino ¿eh? todos Sergio Puente Altino las plantas de acuerdo de ti bueno estamos mostrando también el, el trabajo de, de las agrupaciones nuestras de acá de la provincia que están vigente además la semana pasada tuvieron los Maescu y tuvimos a todos los grupos Puente Altino Andino sí, o, o Latinoamericanistas sí no en hay, realidad bueno este tiempo que hemos estado en el aire hemos traído a muchos grupos puras estrellas ¿no? eh, grupos emergentes grupos también del ambiente yo aprovecho mandar un saludo a todas a todos este conglomerados de grupos vamos a ver si hacemos memoria si se nos queda alguien afuera disculpen ¿no? bueno esta noche vamos a recordar a al grupo Nacimiento, al grupo Il Pakamani, Il Pakamani. al grupo Uri Marca, Uri Marca. Marca, Guara, Marca Guara, a Hacha Inti, Hacha Inti, que también estuvieron con nosotros, bueno, eh, re, las cantoras que nos acompañaron sí, también, si, las Nehuen, Y un saludo muy especial a la Santita A la niña de Capello de la Vaca eh... Ah, es la Pascualita pero de, de Valparaíso, pero también le mandamos a no, no ha estado nunca acá, pero Un saludo también especial Creadora, cantautora chilena Bueno, en realidad Son muchos los grupos, pero hay un grupo Que vamos a escucharlo esta noche Que también estuvo con nosotros Y me refiero a la gran agrupación Jack Tamari Jack Tamari, Jack Tamari estuvo con nosotros Ellos son de Cerrillos sí. Así que les mandamos un saludo a toda la gente linda de, de esa gran comuna de allá De, de Allende, la, la Panamericana <risa> eh, Esta agrupación que nos acompañase Que vinieran todos los chiquillos Tiempo que se podía caminar por todas partes Todavía sí, sin problemas Sí, pero nos trajeron su disco y todo Claro, fue, fue, fue bien bonito esto, Como estamos haciendo recuerdos también Bueno, vamos a escuchar esta noche a... ¿El de abajo, el de, abajo? El de abajo, vale, espera, espera, espera. Es, es. Vale. Bueno, vamos a escuchar entonces a la agrupación de, de Cerrillos. ¿Ya? ¡Ya está María esta noche! ...a este conjunto musical e instrumental de música andina. Se inicia en Cerrillos el año 2008 todas sus músicas de creación propia. En el año 2011 lanza su primer disco Amor entre danzas, que revela el amor en todas sus formas en comunión con la danza. Muchas gracias a todos por ese canto que se une por un Chile justo. Más tarde, este conjunto, en el año 2016, lanzan su disco A Mi Pueblo, reflejando los cambios sociales que hoy más que nunca tienen especial sentido en este Chile que cambió. Se trata de Yactamari. Se trata de Yactamari, un nombre que surge del antiguo dialecto Kunza y que significa vecino. Ellos son vecinos y vecinos nuestros Para todos ustedes que están reunidos esta noche, disfrutemos de esta apuesta andina a cargo de fuerte el aplauso para Yactamari. a p a Estaba la agrupación Jack Tamari de Cerrillos Haciendo memoria de tantas agrupaciones Que estuvieron prácticamente todas Todo Santiago Acá en lo que raro el arco Bueno, eso habla bien Pues la historia no, nos dirá que La pega que hicimos, le hicimos bien Le hicimos contentos De siempre estar difundiendo nuestra música y la Con música... harto esfuerzo igual Porque no nunca hemos ganado nada Haciendo lo que hacemos no, Lo hacemos por amor no. al arte Y por... ...por amor a la música también... ...por amor a nuestra cultura más que nada... ...a no perder la identidad... A que ...a que la gente de alguna época... ...entienda... ...que la tierra... ...hay que cuidarla... ...hay que protegerla... ...tenemos mucho que hacer... ...tenemos mucho que enseñar... ...ya... ...tenemos que compartir con los niños y la naturaleza... ...para que se críen... ...jóvenes con principios, con valores que entienda que todo es importante en el planeta, que debemos de cuidar a nuestros hermanos más chicos que son los animales, ¿cierto? Que no tengamos un animal amarrado que ladre toda la noche, que no le demos agua ni comida, que no seamos inhumanos. Que no no sí. Tenemos que cambiar muchas cosas para dejar de culparle a otros, tenemos que empezar a cambiar. Y una de las maneras de cambiar, chiquillos, es a través de la comunidad, es decir, el barrio, el barrio, ya, el barrio, eso que hasta los puentealtinos perdimos, el barrio, o sea, lo que conversaba recién Sergio, o sea, yo me acuerdo que en mi, en mis tiempos de niño, y como en todas partes de, de, de, de Santiago, de Chile, no éramos la diferencia, los vecinos salían afuera A capear la calor Mientras los chiquillos jugábamos a la pelota ya Siempre cateándonos la mamá Que no se, no nos alejáramos mucho Pero siempre preocupados también De con quiénes nos juntábamos Con quién andábamos Valores Yo me acuerdo que yo fui criado por mamá nomás Y mi mamá me decía, mira, este lápiz no es tuyo, no está acá en el estuche, pero no es tuyo. ¿Se acuerdan que antes uno le sacaba un pedazo al lápiz y le ponía el nombre? Al lápiz de mina, digo yo. Y me hacían devolverlo inmediatamente. Entonces son valores que uno tiene que empezar desde niño a inculcar en ello. ya no pensar que todo es... Es... Una cosa que me fijé este año... Eh, en los hueitos de Pascua no fue masivo y qué bueno que no sea masivo si no es parte nuestra, no es de nuestra cultura empecemos a hacer cosas nuestras empecemos a a, a ver a nuestros antepasados que hacen cosas tan bonitas como por ejemplo la familia del José Pepe Calderón la semana pasada eh, se casó su hija la linda Calderón e hizo un matrimonio con Tincus Con, con cosas andinas Fue maravilloso Yo no fui obviamente Pero me lo contaron Oye Dice que ahora se conectó El Gino Galgari está preguntando por él Bueno el Gino está Por allá en la playa Lo está escuchando saludo hermano A ti Al Caco Y al Ginito Que lo pasen muy bien Coman harto marisco Que le hace muy bien Para el cerebro Bueno Tienen que comer harto el Gino Porque tiene la cabeza Mía grande Así que creo que Un plato le queda chico Bueno Oye Vamos a seguir con la música Vamos a seguir con la música con una agrupación que está media disuelta pero de grandes músicos hacíamos memoria hace un tiempo atrás cuando vino Juanito Flores que también fuimos parte de esta agrupación con grandes povos estoy hablando de los hermanos Araya de Claudio Araya que hoy día es parte de de cómo se llama de Chico Trujillo, bloque depresivo bueno, bueno el macho Y, pero un gran músico tremendo músico también compartió escenario con Gato al quinta en, en Los Haifas en, grandes músicos chilenos ¿verdad? hay que nombrarlo pues ya conforman esta agrupación donde también estuvo nuestro amigo y querido amigo el Pato Quilodran el Araya ¿cómo se llama este otro? un chico que era del Santiago Nuevo Extremo también ellos conformaron guara esta noche haciendo rememoranzas de la historia pasada de justamente lo que a Puente Alto le quitaron que era el alma ¿cuál sería el alma de Puente Alto, Sergio? según tú para mí Alto, era la plaza la plaza la plaza la plaza, no solamente de Puente Porque Alto yo recuerdo ya, acércate me... para acá soy duro este Sí. Me acuerdo cuando veía aquí el pingüino Carlito tirarse al agua, me acuerdo cuando habían peces, uno de color salmón y no sé si mucha gente recuerda que hubieron baños subterráneos ahí en la plaza de Puente Alto. ¿Ah? Antes Público. del metro, digo, antes ¿Vale? del metro. Sí, sí, antes si llevar, la, metro. La estación ¿no? del tren llegaba hasta donde estuvo el supermercado, listo, un poco más para abajo. Yo anduve en ese... ¿La estación de tren? de tren. Yo ¿La que ese venía tren. desde ese San José de May? Ese tren, no, salía de aquí Puente Alto y a la Plaza Italia mm. Hubo un tren Parece que salía del regimiento Porque el oso que salía de ahí Hacia arriba, ¿qué dices tú? Claro. Se llamaba el volcán Pero el oso no, el oso salía aquí para acá Bueno, mm. vamos a escuchar A esta gran agrupación Guara, que en lengua Aymara significa estrella mm. Mm -hmm. Vamos a escuchar Con nuestra, esto esta plaza de la nostalgia y ahí vamos a recordar la fiesta de la primavera y en los árboles esos árboles de plátano grande caía y ahí escribíamos los nombres de las pololas cuánta historia en esta plaza de la nostalgia para todas las plazas de Chile que reúne esa nostalgia guara Y la música nos da, nos llamaba la nostalgia también eh, le íbamos a cambiar la siguiente programación, ¿te acordás? que por otra de... sí eh, eso eh, bueno, haciendo las memorias y viendo también el futuro eh, nuestra poesía que pertenece don, al profesor de Estado Don Oscar Arancidia de Arica Y que dice, pues, o sea, para tener una simiente de futuro, hay que mirar en el pasado. Se nos ha olvidado eso, pero mucho, porque en los colegios nos se enseña. Y digo que es verdad, porque cuando se habla de nuestros hermanos Mapuche? Cuando se acerca el 21 de junio, que han ido aprendiendo poco a poco lo que es la festividad del Inti Raimi, o Fiesta del Sol, o... ...la noche de San Juan... ...como quieran llamarle... ...wilchipanto para los mapuches... ...y entonces qué pasa... ...que en los colegios se habla de eso... ...pero ese... ...se habla una pincelada... E ...incluso se mal habla... ...los vamos a disfrazar... ...cómo van a disfrazar... ...cada parte... ...del atuendo de cada... ...de nuestros pueblos originarios... ...tiene un sentido y debiéramos de enseñarlo en un mes, en un mes completo, a través de, de los profesores de, de historia ya y de todos los profesores, porque tenemos muchos ramos que hablar de nuestro antepasado, por ejemplo, sistemas matemáticos que debiéramos de pasar en aritmética, y pues, allá me quedé en el pasado, en matemática, como por ejemplo, era el sistema de quipus, que era el sistema contable del imperio inca, contarlo ¿Mm? me llamaba un, un primo que fue de visita y que está ya en la isla de de Pito Tejenúa, o ombligo del mundo Rapa Nui. de la cultura Rapanui y le hablaba un poco yo pues me decía oye ¿cómo sabéis tanto? bueno el estar trabajando en los colegios porque uno cuando enseña aprende eh Hicimos un, una alegoría teatral a, a la creación, a la llegada de los de los hermanos Rapanui a Tepito Tejenúa. Y que la historia decía que ellos venían de la Polinesia y que tuvieron un rey que se llama Joto Matúa. Entonces, que se sepa durante el mes de lo que los niños se van a, a vestir no a disfrazar tía, no les digan más disfraces ya empecemos a corregir para empezar a respetar ellos dice compren las banderas, no son banderas son emblemas cada color cada parte tiene un significado para cada cultura por ejemplo la huipala tiene colores y cada color representa de alguna u otra manera los cuatro territorios ¿y cómo nos podemos fijar? en las camisetas pues chiquillo súper simple a nosotros nos correspondería blanca pero la tiene Perú pero con un vivo rojo verde verde Bolivia Amarillo, Ecuador Entonces Los colores también tienen sentido Entonces enseñémosle Que son emblemas, no banderas Ya Son pueblos Que a los cuales tenemos que invitar Y reconstruir Y aprender Porque la cultura bilingüe Debería existir en los colegios un pueblo en, en desarrollo debieran los niños saber, por ejemplo, hasta saludar en mapudungun, de despedirse en mapudungun. De Debiesen haber eh, talleres mínimos de, de lengua de pueblo originario. Claro. Eso Profesores de, de alguna manera, educación bilingüe, la forma en que nos han educado es, es, es claro es en la lengua del del colonizador. Entonces, ese mismo lenguaje nos mantiene a nosotros presos de nuestro de el, identidad el saber ancestral que, que, que se perdió o que todavía está ahí pero hay que recuperarlo pero tiene que ser necesariamente en, en las propias lenguas de las culturas exact hay un límite y claro el español el castellano lo que sean no puede acceder a, a ciertos conocimientos porque el mismo lenguaje está es, es como una delimitación Hay algo más allá que está fuera de la comprensión de la de la misma lengua que nosotros hablamos, que no está en, en estas palabras que nosotros manejamos. Son otras las palabras y otros los significados. Oye, hay muchas palabras que nosotros ocupamos a diario y que no sabemos que son parte nuestra de nuestra idiosincrasia como chileno. Por ejemplo, hay muchas palabras Por ejemplo, pongamos pongamos una cosa. Por ejemplo, una palabra que hasta parece vulgar pero es nuestra poto claro. Ma, palabra mapodungú entonces usamos palabras a diario que son de nuestra cultura y debiéramos de recapitulizar y enseñarle a nuestros niños bueno, tarea uh -huh. para para nuestro futuro, ¿cierto? como dice nuestra poes poesía hay que mirar al futuro para ver esa simiente que nos, que nos, que nos tiene que quedar Y eso es lo que hemos querido hacer durante tantos años en lo que Reol Arcoíris. Esta noche vamos a culminar esta conversación con Sole con una gran agrupación que tiene mucha historia porque en los tiempos más difíciles cuando el pueblo no podía hablar, porque estaba privado de hablar, había censura en nuestra tierra porque pensar diferente ya era era perjudicial, un delito. Bueno, hubo una agrupación que sacó la voz desde la misma población, desde la legua. Nacieron tres hermanos, Labra, para describir los momentos que vivíamos y que son memoriales, que no se transformen en in, en sin memoria, porque si no, nos vamos a perder nuestra democracia. Y vivimos muchos años oscuras, tétricas de muerte, peor de las que estamos viviendo ahora, peores y que nunca han sido justificadas ante la ley. Por decir algo, justicia Víctor Jara. Entonces, escuchemos a este grupo que sacó la voz para ir a las iglesias, a las capillas, a los clubes deportivos, a mostrar a través de la guitarra y el... ...y el Kulchum con Charlie labra ...la música del pueblo... ...me refiero a sol y lluvia... ...esta noche... Eh, ...sembrando... ...esperanza... ...porque eso es lo que queremos... ...sembrar una esperanza para Chile... ...para que haya un cambio... ...para que... ...nos peguemos en el cerebro... ...y dejemos de pensar que... ...todo es negro cuando nuestro país ya tiene tres colores. Pensemos en colores, pensemos que es importante volver a ser lo que somos, un país solidario, un país que ama la, la democracia por sobre todas las cosas y que de alguna u otra manera, ojalá, bajo esta nueva constitución, sea de igualdad para todos nos, los chilenos. Sol y lluvia. era la agrupación sol y lluvia quiero verte correr por el parque creo que el sueño yo creo que el sueño de todos los de todos los chilenos en estos momentos que otra vez nos tomemos las calles que los niños puedan jugar que, que la delincuencia vaya en retroceso eh, aquí ha habido una política muy fea ya de y con esto también quiero decirle que toda la gente que ha venido a nuestro país a buscar trabajo es gente mala aquí hubieron cosas que pasaron se nos pasaron más bien dicho a muchos hermanos que venían con papeles medio cochinitos para acá, a hacer maldades y ha quedado demostrado en este en esta semana pero no todos son eso que les quede claro para que no, se, no, nos, no nos transformemos en Pues se dice cuando cuando le tenemos fobia a los eh, le tenemos fobia a los extranjeros eh, xenofobia, es xenofobia. Claro, una cosa así. que no nos pongamos así que, que hay mucha gente buena y muchos profesionales así que pero aquí hay que armar políticas de de migración con eso hay que, había que armar primero el país si no tenían <coughs> disculpen si no tenían ni siquiera hospitales colegios, consultorios no podíamos admitir a mal. mala política ¿cierto? pero no estamos aquí para eso estamos para... Hacerlo de escuchar música. <coughs> Se me fue por el camino de piedra. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar este espacio, que ha sido bien tarde, pero como ahora lo tenemos acá, le hemos dado este espacio. Y ha tenido varias intervenciones, nuestro amigo Sergio Aguilera, que está aquí con nosotros. ¿No, no tiene nada que ver con Pablo Aguilera, tú? No. No, no. Y me hubiese gustado haber terminado con la Cristina Mire Oye, no te olvides, sé ¿sí que me tengo que llegar a la casa Oye, mira Claritos Oye, mira Vamos En este espacio Que siempre lo tuviste Todo este tiempo al espacio que me A este espacio que te pertenece Que es tuyo, que Don Abdón atento y que muchos Están atentos Incluso hasta en el cielo están atentos hasta ahora. Mira, qué bien. El Lito Guala. Sí, ¿cierto? mi amigo. Entonces, van a van a estar contentos de escuchar este este que se ha, se ha inspirado el Sergio para, para elegir este bolero. Porque yo le dije, tenéis que inspirarte porque si vas a ir a la radio tenés que hablar de lo que vaya Elegiste como bolero, porque el bolero tiene también una un romanticismo, pero también tiene una poesía. ¿Ya? ¿Ya? a veces bien dramática, dramática porque habla nos cortamos las venas y, y todas esas cosas pero hay boleros que que dicen que como por ejemplo ese que dice que la distancia ¿cómo ese que dice? podría eh, eh, haberlo dicho Doménico Matuño la no, distancia es el viento no, pero yo, yo, yo casi me voy con esa bola pero no, no es Doménico contigo la distancia lo hubiese Claro. yo no solamente sí. con ella, también con las hermanas, sí. ¿cómo se llama sí. la hermana no. Que fueron famosas, que cantaban... ¿Sony Mibia? En... Sonia mi Mibia, famosas en México. Sí. Oye, Mucho. pero eh, disculpa que... No, disculpa nada. Sí. Que, que, te Estamos, par... todos... que te aparte de toda tanta tragedia no, que pasa... No, pero hablemos de todo. Sí, ¿no? Está Somos bien. Sí, un es, programa es, misceláneo. Es un, es un programa abierto. Exacto. Hacia el todo. Ya, entonces... Como decías tú que el bolero tiene algo de poesía, eh, tiene algo que aprenda, que estruje, que reconforte el alma, porque parece que se inspiró en un hombre oprimido, en un hombre eh, cornudo o en un hombre muy apasionado o enamorado. Yo soy muy apasionado, un poco apático, pero me siento apasionado. Miren, esta noche les quiero regalar un bolero que pertenece a un brasileño que se llamaba Silviño. Se escucha bien. Pero quiero la versión de un cubano que se llamaba Bienvenido Grande y la Sonora Matancera. Esta noche, por favor, Seba. Ya, vamos y a asistir. ¿El nombre? De Bienvenido granda El nombre del tema. Esta noche. Esta noche. Esta noche, sí. Se lo voy a dedicar con todo cariño a ustedes dos que los he conocido. Han sido mis buenos amigos. ¿Ah? Y además que me, me gustaría pasar un mensaje, ¿eh? Sería lindo que vivieran todos los que han participado en esta radio y nos juntáramos allá afuera La radio en, no debe morir. En la plaza. <ríe> en la plaza, ¿cierto? ¿sí? En nuestra plaza, nuestra plaza de alma, querida. Eh, Así que eh, hay sentimientos. Pero, pero en este bolero tenés que mandarle salud a quien te acompañó siempre, que fue don Abdón y su señora, que siempre estuvo ahí escuchando. Por, su, por supuesto, eh... Un fuerte abrazo para mi amigo Ardón Que toda la vida, todos los miércoles Estuvo ahí atento al pie del cañón Para escuchar el bolero Y reclamar por un premio que se ganó Y nunca se lo dieron Oye, claro, que amo oye, deuda. en deuda Sí, yo, yo, no sé, oye, si yo, oye, yo estoy no sé aprendiendo cosa, a... ¿a, pagar, a, a pagar las deudas no, Estoy aprendiendo a tejer No, estoy a tejer. no, no cuesta nada pero Es un matrimonio Muy agradable, muy ameno Los dos pasan siempre los sábados Y me dice a veces, ¿eh? que escucho el bolero Oiga, no sé, le cambiaron el bolero Ah, claro, cuando <risa> Hemos tenido problemas me, me de... Le digo yo. de De línea, claro Nosotros aquí como no <risa> lo llamamos a pasar cuando ya ponen un bolero tú De no sé quién y Un grupo folclórico con un bolero, <risa> bolero la No, mitad, pues estáis el... locos sí. Hay un grupo, no sé cómo se llaman Un trío Parece que son un porteño, unos tipos que cantan re cachado, parecido al marcha, huevón. Son viejos sí, ¿eh? ah. ya, puede ser eh... mi hijo lo ve siempre. Lo que pasa we. es que yo recuerdo todo ese canto del canto porteño. Bueno, no, el no, puerto no, no, tiene eh... una historia muy grande con no, el bolero. Eh, eh, no, de, tiene... canto, de canto, de... Claro, oye, o sea, oye, tiene tradición. De, de, de Habláis de, del de, sinsano. Yo, yo pienso que de ahí de un grupo sinsano, <risas> Uy, yo pienso que de ahí. Eh, salió el chico sujillo pues. eh, El macha claro. ¿Y, y cuántos son no, si Estos son tres hijos eh, Los de diamantes rica. del sol no, Los panchos no, Los hermanos arriagados No hombre, esos si son los viejos eh, Que recorren los restaurantes claro. Que no son tan populares son Pero Ajá. cantan bonito y cantan a capela pues, sí, y, y mi hijo hace los vidrios La joya del pacífico claro, Te can, llaman los marinos esa. Y cantan esos temas de cuánto se llama Un... Un porterio que da bolivista me el Bueno, ya te acordarás Sí, pero vamos con vamos. Eh, Esta noche entonces esta noche de Bienvenido, bienvenido granda a la sonora matancera sí, esta Y noche. esta canción tan nervosa Esta noche sí. Esta noche, yo quisiera que el mundo acabara y que al infierno el Señor me mandara para pagar todos los pecados míos. Esta noche, yo quisiera que el mundo acabara y que al infierno el Señor me mandara para pagar y todos los pecados míos. He hecho sufrir a quien tanto me quiso, haciendo de ti un amor infeliz, esta noche yo quisiera morir. Perdón, cuántas veces tú me perdonaste, Cuánto llanto por mí derramaste, hoy esta angustia me hace padecer. Esta es la noche de mi agonía, es la noche de mucha tristeza, por eso quiero morir.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 Esta es la noche de mi agonia es la noche de mucha tristeza, por eso quiero morir. Es la noche de mucha tristeza, por eso quiero morir. eso, ahí en vivo y en directo esta noche con Sergio, el gurú el sensei, como te dice Carlito te está escuchando ¿eh? así que le mandaba un saludo al Carlito Paredes, ya que dice que que cómo se llama, que se saque una foto para el recuerdo, dice el Sergio que participe acá el Sergio, mira, a ver si se puede escuchar Sergio que el rey el sensei, que por muchos años ...fue el gran auspiciador del programa... ...Guerreros del Arcoíris... ...para que tenga un recuerdo ahí... ...de este programa en Radio Puente Alto... ...gracias a ti por ...eso... ...oye Carlito, todos los días... ...es locutor las 24 horas del día... ...entonces se encuentra con una mujer y dice... ...muy buenas tardes... ...por compañía de... Casa la hacen, le doy las buenos días. Un día frente mío, eh, Lano Nicolís vendiendo eh, CD. Y va pasando por casa un y, y empezó a interdictarlo al tío. Y quería que pueda bailar y dijo no no no claro. que tal tengo eh, que un mal. Y me una pata. Eh, no, Lano Nicolís le, le dijo... No, no, no, Nicolás, le dijo... A, Nicolás, ¿no? le, le dijo a, a Juan Carlos Paredes le dijo así le dijo así sigue tu camino largo y dice y pío de sabania ah, manacoba es a ah, pero cerca vos ah, es como si me veis la suerte aparte comerciaste este gitano boludo. ay ay ay cabrón oye o sea ahora te, ahora que ya no vamos a tener programa le te, vamos a dedicar a a vender pailas de cobre también. Pero el cobre ya no es nuestro. Ya, yeah. vamos, tiene que ser. Y pierdes mañana, mana no, yo conozco a la romane, pero a otra silla, sí, a, a la a, la, a, la, a la Hay una frase que se llama de Bueno, esta noche hemos querido tener un programa súper entretenido con ustedes, con el Sergio, con, con con el Seba porque son los tiempos que ya nos quedan. Estamos como expirando, así. Estamos como que estamos aquí ya estamos muriéndole estamos expirando. Lentamente. Y el Iván Martínez ya lo está tomando las medidas. No está me. esperando, no está esperando. <risa> <risa> en, en, en vez de que nos tome las medidas, que se ponga con unas lucas porque salvemos el plan, Claro, no, que se no, pegue no, un auspicio. Si no, no pasa ay, por eso. ¿eh? Hablamos de... Hab, le hacemos propaganda. No Oye, sabes? no es por eso... No, el, el Iván, ya que estamos hablando de Puente Altino, sí. sin duda que es una persona muy solidaria y que... y me refiero a la funeraria... Iván Martínez, que muy conocida en todo Santiago, y nosotros felices porque el Puente Altino... Y tiene un alma muy caritativa Sobre todo con, con la gente que Tiene de una marca? carroza de, de camaros po, Para todos Él tiene para todos pero nadie sabe... Oye, pero sí. el La carroza del Sergio ¿Cuál, Es una forá Oye, pero nadie sabe Que él tiene comprado su cajón Donde Bravo Ya te, ya te pusiste el carrasco sí, ah. el de... Oye Este es Sergio, peligroso. Ah, Cuidado. Dijo un amigo mío, este bueno es más peligroso con la lengua que con un cuchillo. Más, más peligroso que mono con la baja. Oye, bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar eh, un sanjuanito que se llama Pech de Longuita. Ajá. Interpretado por Bolivia Manta, es eh, un sanjuanito tradicional. O sea, es una recopilación. Es una recopilación Exacto. de un disco, claro, que se llama Anata, que es eh, los cantos de los carnavales. Así que... Ya es eso ya lindo. como como que la historia lo ya pasaron ya. Claro no, estamos, están, con Oye, ya estamos, con sí. estamos con el aguatibi. Se están rematando estamos con el aguatibi. Estamos con el aguatibi, sigue esperando que, que la la lluvia, la lluvia, lluvia llegue los... luego, eso. Sí, es. necesitamos. Estamos con el aguardiente. <risa> Ahí estaba Bolivia Manta con este sanjuanito hermoso que está haciendo la programación ahora mi compadre le toca así lo fuimos 50-50 Eh Oye les decía que va a haber una actividad, ojalá estuviera la Francesca estuviera para que nos llamara a la radio y nos hablara un poquito de esto que se va a celebrar. Son 90 años Eh, son 90 años de del Partido Socialista en Chile, partido que fue creado eh, a través de justamente que ahora se está dando en el Senado y en la Cámara Baja, las 40 horas semanales que fue creado justamente por eso pues con una muerte muy grande la, la matanza de Santa María de Iquique Pero en el norte se gestaron muchos movimientos eh, de trabajadores y así fue creado de alguna u otra manera eh, sí. el Partido Socialista. Es importante reconocer eso también, que los derechos que los trabajadores se han ganado ha sido eh, amba, en base a su propia lucha, porque bueno eh, la historia no miente, que antiguamente lo... Los mineros trabajaban hasta la muerte y los hijos que nacían de ellos también nacían para la mina y prácticamente trabajaba y para para morir o vivías para trabajar y, y qué derecho ni qué nada si te, te pagaban con fichas, con fichas que eran para cambiar para cambiar cosas de consumo Oye, básico. Oye, eso eso fue copiado después por los latifundistas y que lo hicieron también con los trabajadores los peones de los fundos que les pagaban con un sí. con comida, galletas. Con, con galletas, con, galletas. con ayubia, ¿eh? la lluvia. Claro. O sea, hemos ido cambiando. O sea, no podemos pensar que estamos en la prehistoria, que sí ha ido cambiando este pueblo, pero ha sido gracias a la fuerza, a la lucha de no los trabajadores en la calle. No olvidar, y sí. yo quiero reconocer en el Partido Socialista, de la cual me siento orgulloso porque soy militante, de que fue creado para los trabajadores que se ha ido desvirtuando como todas las cosas como todas las cosas en este país se han desvirtuado y se han manoseado porque muchos señores políticos siendo de tendencia del proletariado han, han, han, han metido las manos en los trabajadores se toman el poder más que nada exacto entonces han desprestigiado lo que es la esencia de lo que es el partido socialista Así que yo quiero recordar esta noche, eh, ya que se acercan estos 90 años que van a ser celebrados, pero que también en Puente Alto van a ser celebrados. Estamos esperando que a ver si la... pero la Francia ahora no tiene teléfono. No, no que la, la radio está deshabilitada. Claro, no tenemos el teléfono, entonces que a que me escriba para saber cuándo va a ser la actividad. O te puede llamar a tu teléfono y, y conectar la llamada aquí. aquí directo, claro. claro, tenemos una, una posibilidad, así que si nos llama vamos a conversar de eso. Pero yo lo personal quiero conversar porque yo milito hace muchos años y no me voy a negar a eso. Yo soy un hombre muy pluralista en, en mi pensar. También tengo memoria, no me he olvidado, de mis compañeros detenidos desaparecidos, muchos de ellos de nuestro partido, que murieron por una causa, ni por causa, ni por nada, solamente por pensar diferente. Espero que en estos 90 años de partidos, que haya cambiando porque estos últimos años nuestro partido ha sido como mandado por las cúpulas y ha sido muy feo porque somos un partido de la clase, somos un partido de, de, del, del trabajador un partido de la, de la empleada doméstica, un partido del, del obrero campesino entonces debemos volver a hacer y a reivindicar lo que por los cuales fuimos hechos así que en estos 90 años gloriosos Yo le rindo un homenaje, así que vamos a dedicarle la siguiente programación a ellos. ¿ya? Y después a ver si no, nos informan, porque va a haber una actividad acá en el Teatro Palermo muy bonita para que puedan también asistir. Ya, pues a ver, ¿qué música vamos a tocar? Eh, niña Chay. Ah, mira qué bueno, vamos eh, a ir al Perú. a todas nuestras compañeras. Sí, sí. Y aprovechamos mandar un saludo también a todos cariño. los hermanos peruanos sí, que, que no la han pasado muy bien. Muy ¿eh? No, y claro. hace rato que no la vienen pasando bien así que ojalá Está cambien las cosas la cosa, sí. que haya justicia con mucho amor ya, para todos ellos Niña chai con William Luna Niña Chai, dijiste que volverías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Ni Chai, dejaste mi alma herida Niña Chai, por tus mentiras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 Sabes que soy tu dueño Niña Chai Vuelve Si tu amor era mi vida Si tu amor me pertenecía mi Chai Sabes cuánto te quiero, niña Chai, cuánto te amo, niña Chai, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay con William Luna, gran gran intérprete de la música peruana, cierto, y andina. Bueno, nosotros durante tantos años progra pro programamos mucha música también de los hermanos ecuatorianos, bolivianos, peruanos. Y así también nos fuimos haciendo amigos a través del programa, celebrando muchas veces el Machacmara esta oportunidad de conocer esa festividad del machacmara el sergio nos acompañó nos regaló me acuerdo un... cuando lo hacía ahí en la villa no claro en la villa, por, por poner uno porque fueron en varias partes eh, claro nos regaló un canelo que todavía existe está bien grande pero pero, pero hubo unos niños malos un niños un matrimonio que mandaba uno a unos niños a robar las hojas Porque ¿Por se, ¿por que son, ¿Por porque las la, ja la, la hojas que... del canelo sirven para bajar la fiebre Ah, pero entonces no era un robo sino No, era un robo era... porque ellos lo vendían es un robo, es Ah, un robo. no, ya si lo venden claro. Y además vuelve claro. si a ser un robo, ¿sabes por qué? Oye, vuelve a ser un robo porque todos los árboles endémicos, para que ustedes lo saben, están bajo la ley Y hoy día quien corte una araucaria o que mate un canelo, va preso no, y además el canelo tiene un, un, eh, un peso simbólico para el pueblo mapuche son árboles que ¿Tú sabes, son endémicos ¿Tú, tú sabes que el canelo es sagrado para para obvio el obvio mapuche. que sí para lo guillatune para guillatún claro y dentro de dentro la estrella representa también al canelo en la tierra ent entonces eso eso que todo lo que hablamos en el programa que escultura en el fondo es lo que vamos a extrañar mañana de no poderlo decir Sí. ...pero a, a través de diferentes canales lo vamos a seguir diciendo... ...estamos tristes igual por, por eso... Pero... ...estamos tristes pero estamos contentos... Porque, porque ...por lo hecho... ...como dice por ahí... ...un pachacuti termina... ...y otro, y comienza. otro comienza... ...así sí, que no sí. se sabe lo que podría pasar, ¿cierto? Sí. ...lo que sí, siempre defendiendo la tierra... ...nuestra Pachamama, nuestra Ñuquemapu... ...nuestra dignidad... ...ya... ...así que... Eh, ...vamos a seguir cantando... Vamos. ...vamos a seguir danzando... ...y tocando porque música... ...porque la tierra sí. lo necesita... Y ahora, que vamos a escuchar? A una ah, gran agrupación sí, ah, De grandes músicos sí, Ellos es, son en trama Y hay un gran compañero mío, quiero mandarle un saludo al, al Pedro Suau Y de hecho pasarle el aviso Que la próxima semana toca Este mismo grupo, grupo en trama En la Florida, en el Teatro Municipal Que se va recién A inaugurar, inaugurar Y es un espacio que está súper bonito Y entrada gratuita se meten a la página del Teatro Municipal de la Florida y reservan su entrada y listo. Y con este manso grupo llamado Entrama. Bueno, esta noche lo vamos a escuchar acá. estado en trama que nos acompañado esta noche eh, bueno hemos estado con Sergio todo este rato hemos estado conversando de muchas cosas y recordando también otras tantas de tanto tiempo que que lo teníamos siempre detrás del teléfono, solamente nos llamaba pero hoy día quisimos estar con él porque bueno, son los últimos programas y entonces queremos estar con la gente nuestra ya por ser que nos queda poco tiempo Eh, ha sido bonito compartir contigo todos los miércoles y cuando bodías también y cuando el tiempo nos dejaba pero fuiste como un personaje dentro el, del programa tú y tus plantas me recuerdo un miércoles que me contacté contigo de la casa y estaba empezando a llover y yo digo oh, tenía que esperar y la proclamación para pedir mi boleros para mis amigos, ¿cierto? Sí. Y, decía, y me decía, espérame, que encallado, me sentía río, ¿sabes que a veces, no sé, con cuando te ganas un premio? Sí, porque de repente cualquier persona pasa y te ve, eh, mira el gurú. Sí, entonces ahí vas a enseñar las plantas. ¿Te acuerdas? Mira, cuando fui al Palermo y te compré con una calinera sí. con unas plantas de sí. premio. Y cuando me dice, voy a mandar a hacer un lejero, lo guerrero, el arcohíris, ¿lo tienes tú, Marese? ¿no? Sí. Y, y, Juan Carlos, se bate la risa, es una cuestión así, un nevado, hindú, ¿ah? Y van lo mejor escalando, y yo ahí abajo, ese señor guerrero, el último, que se ingresó, y yo te digo primero, y le puse ahí, eh, feliz aniversario, y no le puse cuánto. Para que lo pudiéramos usar siempre, siempre claro. Un pendón que mantuviese Y que, y que, fue, y que fue, fue usado varias veces Porque sí, pues, celebramos la... muchas veces Celebramos Al, mira, el, el, el año no, no es por nada Pero te acuerdas cuando lo hiciste ahí que yo llevo una torta sí Acá en la Luis Mate No, cuando lo hiciste aquí ah, ¿a dónde? Aquí, donde era la cuestión de Ah, en la escuela 18 Al frente, te acuerdas Ah, en, en la, en la, en donde estaba la la cosa del diputado Andrade. Exactamente. ¿Te acuerdas que ahí yo fui a dejar una torta grande y sí. también participé un poquito en el patio? Y cuando fui a ir a la Arismate yo llevé unas plantas de premio. Mira, vos, o sea, han pasado tanto Tantos años, tanta tanta anécdota. Te di una, una semilla de madaguiana, una que va a techo de tu casa. <risa> claro, güey, vivíaros con el dron Me dijiste que era zapallo <risa> y me <risa> salió unos zapallos que me hacían reír todo el día. Parecía maleso. Puta que eres inteligente, cerco va a regalar. Pa sí, regalarme planta, we. Oye, eh, bueno. Estamos ah, riendo, no estamos y, estamos contentos, eh, pero estamos tristes también ah, lo, pero, la, eh, la tristeza se demuestra. Es, no, es como que algo se nos está desmoronando, como que, es como, que como que se está reparando No, tira. mira, pero uno no, nunca no. sabe si sí, hasta hasta nos han dicho que podemos estar más tiempo de lo que creemos, así que hay que estar tranquilo y todos los miércoles vamos a estar, bueno, hasta que un día ya no nos escuchen, claro. ya ya no estamos en el, Pero la amiga hasta de... llegamos Bueno, no nos escuchen, Mateo. Va no, Ahora vamos no... a tratar de avisar. Sí, cuando despido. Mucho y solamente los tienen escuchando lo, eh, los que no lo escuchan, los sordos. Ya. ¿Cómo se llama? Porque el ciego se llama no vidente. Y el, el sordo se llama no escuchante. Se, se llama ¿Tiene Sordo mudo. Sordomudo sordo sí. sordo Oye, también a... le mandamos un saludo a toda esa gente profesional que hoy día trabaja con esos niños También, pues de todas Porque, Y no con ellos nomás, sino que con muchos que, que hoy día se han ido insertando en la sociedad Y también Como son los mm -hmm. niños con autismo En fuerte ánimo para los privados de su libertad por ejemplo, Bueno, tú y mándales, tú, ¿verdad? en representación de todos <risa> aquellos que algún día estuvieron tras las rejas culturales y que han tenido la, la posibilidad de insertarse en la sociedad como el caso de Sergio, que ya lleva muchos años inserto en la sociedad pero que también conoce ese ese devenir tan triste tan triste en estos tiempos, más triste porque detrás de cada arreo hay una familia Sí, y más encima que ahora las cárceles son un lugar inevitable vive mucha gente, hay mucho ocio Pero, ¿ustedes no crean esa hueá de que el que nace para chinchas tiene, que... no. tiene que morir cantando en mentira, huevo? Yo me chanté -chan hace un año y soy un hombre de bien, creo. Estar no, con la justicia con los hombres, solamente con Dios, no estoy en paz. Él sabrá cuándo llegar a mi hora y si todavía tengo algo que pagar. Pues, pero usted fuerza, chiquillo, y métanselo en el corazón. Pues, las rejas no matan. Pues, gracias sí. Bueno, gracias a su hijo. Bueno, también queremos esta noche dedicarle a, a nuestros amigos que están en el... En, en, re, eh, todos los compañeros eh, que, claro están que están Claro, que están privados de libertad, vida, como son en el Centro Penitenciario de Puente Alto. Y si nos están escuchando a esta hora de la noche... Además, Tenemos que vivencia. Que, y sí. además Cuatro, que siempre cuartos. han estado con nosotros. Siempre les hemos podido, cuando nos despedimos, claro. les mandamos su saludo También al, al Hospital Sottero del Río y sí. a todos los funcionarios, a todos, desde médicos hasta aquellos que hacen en las labores de auxiliares sí. menores. Sí. Sí. Así que a todo el personal de este glorioso hospital que tuve la oportunidad de estar y trabajar en él durante más de 10 años, de lo cual me siento orgulloso. así no, no, yo nací en la Pedro Aguirre. El 5 de abril, hace poquito, nací ahí, me parieron ahí en la Pedro Aguirre Cerda, población combatida, les mando un saludo a todos mis vecinos, de la Pedro Aguirre. Ya nací en la calle Puataba, donde está nuestro restaurante de tepersona. Eso, bueno, salió bueno la caña. Oh. Oye. Eh, nos va, nos queda re poco programa, sí. ya nos queda estamos, nada. Estamos casi listos. Oye, pero, eh, pero, quería complacer al pescar, Sergio, esta noche sí, sí, sí. es del Sergio, ¿ya? Ya, y, pescar, y, y quiere no y, y mira, mira como quiere esta. ¿eh? Pero es que a lo mejor no lo ensayamos bien. No, por... pero así apenas vale más. O pongámoslo o... detrás y que tú, no. Oye, que tú como que lo cante, como, o... como es la noche Como es la noche de Sergio claro. Como es la noche de Sergio Se lo vamos a complacer pues ya. Okay. Ahora... Esto, esto va para mi amigo Pepe Gómez Si es que me está escuchando Porque te dije que pusieras eh, La radio 107.5 ciento... Los guerreros del arco iris, ¿Y sabes cómo lo puso? Eh, puso un luchador Y es una acogida así con el Jaime Jerez Aguaterro Black Negro, no sé si voy lighting, no lo olvidé. Lo que genero su conductor Don Vicente Moyano roja por algo, sofisticada y compañía. Es mejor cantar a muerto, ¿no? claro, ya, ya. ahora van a oír algo jamás y no lo volverán inédito. inédito, algo inédito inédito. El DJ tiene grabar que lo grave. Claro. Va quedar grabado, sí, eh, pero ya, Sí te Sent, va triumphar, no l'oublidamen pel car Era la noche de Sergio y es la despedida, entonces por eso que quisimos invitarlo, que compartiera con nosotros esta noche, que, que estuviera con nosotros un gran amigo, eh, un gran hermano que nos, nos acompañó durante tanto tiempo. y llorando el abdón, güey. como la <risa> güey. ¡No! Este no sabe <risa> ni tocar. No, oye, lo hicimos con amor, lo hicimos con amor. Eso es lo importante. Sí. Oye, pero pero pero ah, lo hecho, lo, he lo bueno es que nos van a echar de menos, sí, vamos a, vamos a, nos van a recordar al sí, <risas> torrado. Y el que no lo consiguió lograrlo va a decir, "Oye, pues dame, no sé si no, sentir re lejos, pues que sentirte más cerca porque ya nos vamos a despedir. Sí, por no, este miércoles los vamos a volver a encontrar si es que San Pedro quiere claro. San Pedro Ruiz de Viñapre si sí, no dilatemos es que, eh, eh, la, la despedida dilatemos ¿no? la despedida <risa> ya entonces a sí. lo mejor a lo mejor nos encontramos el próximo miércoles alcanzamos sí, por para un último tema ¿no? si sí, por supuesto nos despedimos de para que, pa que Pedro nos regale un eh, año más, un año más que más da <risa> bueno, hay portarse bien oye Quiero recordar Quiero recordar esta noche Como la canción de los pasteles ¿ver? Quiero recordar esta noche Momentos que no olvidaré Bueno, eh, quiero recordar A gente que pasó por esta radio Ya A don Roberto Contreras Que todavía tiene su programa ¿Cómo se llama? Tenía su programa Volantines de Chile Y además el tango, ¿cierto? Todos los, todos los días el tango en Radio Puente Alto un homenaje a Carmencita Ruiz, que estuvo con nosotros. Un homenaje a Jaimito Córdoba, ¿ya? Y la Gladys Navarrete. Un homenaje a a, a a Jaime. Y también un homenaje a Luchito Fredes. Y a también a Armando Sepúlveda, ¿cierto? A Don Francisco. A Muñoz. Bueno. Al Peno, Sí, pero hace mucho tiempo. Así que, Filo. bueno, toda esta gente el... que que pasó por acá, por la radio y, y que y que fue parte muy importante de, como el programa que tuviera por muchos años también la, la, la concejala María Teresa Alvear Yo te ayudo, tú me ayudas. O sea, en realidad en la radio se hicieron muchas cosas hermosas. Campañas también se hicieron... ...la Teletón, por ejemplo... ...bueno, estuvimos... ...al estu ...claro, al Paraíso también en ayuda de, de aquel incendio tan grande... ...bueno, la radio se prestó para muchas cosas buenas... ...y espero que siempre se recuerde de esa manera... ...nos vamos a despedir esta noche... ...nos encontramos el próximo miércoles... ...y vamos a aprovechar toda la fuerza del sol... ...todo el pulmón... ...te dejo los micrófonos para que te despidáis antes... ...bueno, nada, un saludo a toda la gente que nos ha escuchado... ...a través de, de los años de todo este tiempo dando el aguante, estando aquí todas las semanas eh, nada, hemos tratado de mostrarle un poco de música algo de, de, de lo que nos pertenece de lo que somos algo que viene de nuestra propia raíz que oye Vido, no... y, y la próxima semana a lo mejor tenemos no me invitada de Puente Alto capaz que sea lo hay ya ah, buenísimo así que vamos a poder tener buenísimo. música en vivo Ah, mejor no, porque claro, vamos a tratar de dormir bien. Ah, también tenemos una, una, una visita que ojalá se concretara, si no son ellos, van a ser mis hermanos de allá de Belocotón que quieren venir porque tienen un proyecto en, Sí, en no, deberían venir, claro, un día para sí, participar a en la radio, conversar, conversar. esta noche, claro. a conversar, es bueno, un rato darse un tiempo para uno. Y a veces la noche nos da nos regala el silencio. Y nos regala también el poder escuchar la radio Y poderlo entretener Y ha sido eso durante todos estos años Tratar de que este espacio De dos horas, lo transformemos Muchos ratos de entretención De sana convivencia Y, y han, sido ¿Ah? han sido muchas horas también Han sido muchas horas Es eh, harto el trabajo invertido Y claro, como te digo, sin esperar nunca nada a cambio Agradecer también a Sergio Por sí. por, por acompañar el, bueno, Al programa durante tanto tiempo Es un guerrero Y... Eh, indispensable, eh, incondicional y eh, una gran persona así que nada más que agradecerte hermano y abrazarte desde sí, pues, el corazón así que, y a todos los que nos han seguido gracias por, y... por estar con nosotros esta noche así que ahí están los micrófonos también para que te despidan eh, bueno como todos se están despidiendo con las despedidas son un poco nostálgicas pero eh, hay que también eh... Hay que tomarse las cosas como bien, pero tratar de salir adelante en todo, nosotros lo hacemos de corazón. Fue un programa muy lindo para mí, muy ameno, estoy muy contento. Eh, ojalá que no sea la despedida, me gustaría otro reencuentro. ¿Ah? Buenas noches a todos, gracias por su audición. Un cariño para todas las personas que nos escucharon y para los dos amigos que tengo aquí a mi lado. Y para tu señora, para y... que, pa que te pueda... Recibir con cariño no, ¿Para que no durmáis en, en el sillón? En el delante me, en me quería pegar en el supermercado Y la rima se cagó en la risa Y dije, ¡Rosa! Porque llegué atrás ¡Rosa! Y le digo yo, préstame los lotos Esos chicos, no ando contigo Así me los tira Y después me piden Para acumula puntos Y si no me acuerdo, no me acuerdo, la llamo dos veces No me contestó, le dije yo, a la azar Y le asunté Me dijo la cajera Rosa del Carmen Suazo Sí, señora, yo soy domador de piedra <risa> Pero bueno. ella, ella sabe que yo la amo a, a, a, Arregla, la no, no, no, no, tú sabes que yo te amo Como dijo Frank Sinatra A mi manera <risa> <risa> pues si, lo, si lo prefiere por Marta Serralima a mi, <risa> a mi modo A mi modo Y como dijo Rafael Y a mi manera, bolé Eso grande, Bueno no vamos a despedir con qué canción no vamos a despedir. Estaba pensando porque tenía algunas opciones, pero yo creo que la mejor es Marc Camaru y el homenaje a Violeta Parra. Bueno, ah, bueno, Violeta eh, siempre estuvo con nosotros, ¿eh? Eh. Siempre sí, fue parte de la gran abuela. Deviera de ser abuela. en todas las radios. Oye, antes que me va antes que nos vayamos al aire, quiero darte una noticia. El ¿Eh? sello Alerce, sí, está volviendo Hizo todo. un trabajo a través de el Museo Violeta Parra ¿Sí? bajo ¿Sí? su personalidad jurídica claro. va a reunir a todas las cantoras a lo largo de Chile para hacer un disco y ha sido invitada una puente altina oh, oh, oh, así oh, oh, que le sí, mandamos un saludo ah, hermoso, muy especial a la Rosario Segovia hola, bueno. que, que fue invitada a esta actividad así que charito te mandamos muchos saludos de acá es y lo, es lo que menos y, lo menos que merece nuestra gran la rosara gran hermano no y claro nuestra canal además labuela la, la, no, la violeta la sigue sí, la madre eh, de la música eh, gracias al sello Alerce por esta actividad que está siendo tan hermosa de, de, de revivir lo que fue eh, este gran sello que, que de alguna o de otra manera eh, pudo se pudo reivindicar nuestra música chilena sí. bueno nos para, vamos para no, la, la charita, no bueno nos vamos entonces con bar camau a, a violeta se llama a violeta sí, y nosotros le gritamos al viento de aquí del edificio el ah. lín de puente alto a todo el mundo y a todas partes donde nos quieran escuchar, muchas gracias por habernos escuchado, nos encontramos este otro miércoles, si la pacha Tata Inti y Dios lo permite estaremos aquí como de costumbre el miércoles a las 20 horas para todos ustedes ja. y damos con fuerza ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Oh, no. miento todo lo puede el momento o el mago con nos aleja dulcemente de rencor querido rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos, cuando se muere la carneta.